40 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Enseguida seguimos con más、eh, secciones habituales de cada lunes. Pero echando、eh, la vista atrás hacia lo que fue el fin de semana, vamos a referirnos a una actuación que debían desarrollar los bomberos de nuestra localidad del pasado eh, viernes. Eh, la verdad es que aconteció el viernes por la tarde, por eso es que no hicimos referencia. El viernes aquí en la mañana. Viernes por la tarde, en torno a las cuatro de la tarde, los bomberos de Ubrique que,、eh, bueno, pues e r a n llamados para、eh, auxiliar en un accidente de tráfico para,、eh, en este caso,、eh, liberar a la persona que conducía un accidente que se producía en, en la carretera de Cortes、eh, a la altura del Poyetón. Ahora vamos a conocer todos los detalles, en cualquier caso, junto al jefe del parque local de bomberos. Pepe Moreno, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, buenos días, bienvenido.、Hola. Buenos días. Bueno, pues como decimos,、eh, actuación que se desarrollaba el viernes、eh, por la tarde, ¿no? El viernes por la tarde, efectivamente. Sobre las 4 de la tarde, a las 16 horas, pues recibí una llamada donde un accidente de tráfico en la carretera 373, kilómetro 32,32,5.、Eh, y medio, 32, Y、eh, bien, cuando llegamos allí, pues、eh, un coche,、eh, una salida de vía, donde se había quedado el coche suspendido, eh, inestable, eh, sobre el, la baranda quita miedo. Y bueno, cuando llegamos allí, el conductor estaba adentro,、eh, los servicios del 061, de servicios sanitarios de Ubrique, pues lo estabilizaron, nosotros nos dedicamos a estabilizar el vehículo, y Y ayudarle a los servicios sanitarios, nada más. Nada más. No hubo、eh, más complicaciones en nuestra actuación.、Hmm. Entiendo que si fue una salida de vía, pudisteis sacar al conductor dentro de lo que cabe de forma rápida, o sea que no había puertas atascadas ni nada de esto. Nada, nada. No hubo que e x c a r c e l a r escarcelación no hubo, no.、Hmm. Eh, esto o c u r r i ó sobre las cuatro de, de la tarde. Nos hablabas del punto k i l o m é t r i c o 32 y medio de la A373.、Eh, digo, para、eh, ubicarnos más exactamente, me decía s fuera de antena que era、eh, sobre la zona del Poyetón. Eh, eh, exactamente, frente, justamente、eh, frente por frente de la barriada del Poyetón. sí.、Mm -hmm. eh, en una zona que, por tanto,、eh, no sé si estamos hablando、eh, cerca ya hacia la Fuente de San Francisco o antes.、Eh, sí, cerca,、eh, justamente. Eh, junto a la barrera de depósito, entre lo s de Cabrera y la curva de, de la Fuente de San Francisco.、Hmm. Sí Así que una zona, en cualquier caso, con pendiente.、Eh, y por tanto. Sí, creo... eh, eh, había un desnivel, fuera del q u i t a m i e d o había un desnivel, y como había problemas que el vehículo diera el vuerco completo, pues lo que se hizo por parte de los bomberos es estabilizar.、Hmm. ¿Eh? En este tipo de situaciones se estabiliza el vehículo para que no haya riesgo de caída. ¿eh? Uh -huh. Pudiste i y... sacar, s por tanto, al conductor, ¿no? Exactamente, sí, sí.、Uh -huh. Y ya, por tanto, para que pudieran trabajar, evidentemente, los sanitarios, ¿no? No, los sanitarios trabajaron y una vez que estaban.、Eh, mientras estaban los bomberos ...están estabilizando el vehículo, ya los sanitarios están trabajando.、Uh -huh. ¿eh? Y vamos, sin ningún problema, la, coordinado todo aquello bien. Y, y rápido. ¿Es、sí. lo que te iba a preguntar? ¿En muchos minutos esa actuación? No, no, no.、Eh, menos en menos de 50 minutos estaba el servicio ya en el parque.、Sí. Eh, se tarda más por en la espera de, de retirar el vehículo de la calzada y por si hubiera que, que、um, al, algún d e r r a m e de aceite o cristales o retirarlo. Pues e s p e r a más el servicio allí hasta que termine todo, pero lo que es la intervención en sí,、eh, rápido. En cinco o diez minutos estaba, estaba todo el mundo allí, eh, porque ha sido muy, muy rápido.、Hmm. Coméntanos en cuanto a recursos materiales y de personal no, pues, que empleaste ahí. No, el material que se empleó, pues, eh, eh, nosotros como siempre llevamos el camión de rescate pesado, el, el camión grúa, pues, con el camión grúa, Y una g e l i n g a se estabilizó el c o s e rápido y ya digo que no se utilizó nada más.、Mm. ¿Eh? Me imagino、sí. que varios efectivos, ¿no? De l o como... Cuatro, cuatro efectivos.、Mm. Sí. Eh, cuatro efectivos con los dos camiones, porque siempre va el camión de primera salida, pero se lleva el,、eh, de, para estos casos se lleva el vehículo de rescate pesado. Así que en unos 50 minutos ya había terminado esa actuación. sí. sí, en, sí. Hay que decir que, En torno al estado de salud de, de la persona, de, del joven que llevaba el vehículo, bueno, pues tampoco tenéis datos, ¿no? Tampoco, tampoco tenemos datos, no.、Mm. Desear, por supuesto, que,、eh, que todo quede en un susto. Y que se recupere lo antes posible. Ya decimos que no tenemos ningún dato absolutamente, así que tampoco podemos comentar nada más, sino nuestro deseo, evidentemente, de que b u e no p u e sea no s nada y de que si hay, hay algún tipo de、eh, problema físico, pues que se recupere lo, lo antes posible. Esto ocurría sobre las cuatro de la tarde del、eh, viernes. Y bueno, afortunadamente, como decimos, el vehículo que quedaba en esa eh, barrera、eh, quita miedos y no llegó a caer, porque si no, las consecuencias de, evidentemente hubieran sido mucho peores por ese desnivel, ¿no? Exactamente, hay un pequeño desnivel bastante considerado y bueno. Y no sabemos la, cómo está el, el chaval, porque fue un conductor、eh, y. Nada más, d e s e a r d e pronto recuperación y ya está.、Mm -hmm. sí. Hay que decir, digo,、eh, hablando en el ámbito ya más、eh, genérico, que esa zona,、eh, por diferentes factores, también el viernes es cierto que,、eh, bueno, pues、mmm, con la lluvia,、eh, son días、eh, complicados, hay que tener muchísimo cuidado cuando vuelven las lluvias porque、eh, además el asfalto se complica más y la zona además es de mucho tránsito, ¿no? Es lo que te iba a comentar que en cuanto a actuaciones. Eh, si hablásemos de unos metros más hacia adelante, hacia la población, recordamos todos, accidentes que se han venido produciendo en los últimos tiempos. Es una eh, zona eh, con un porcentaje elevado de accidentes, entre otras cosas, porque、eh, hay muchísimo tránsito desde hace unos años para acá. Sí, sí,、eh, es cierto,、eh, pero, pero también, también. Aunque no es mi competencia, no es mi competencia porque en el tema de la circulación, en el tema de estadística de accidentes, pues eso lo lleva a la policía local. Pero sí tengo que, re, que decir que la mayoría de las veces eh, eh, eh, los días, se complica la cosa, los días lloviendo,、eh, un poco el exceso de velocidad y cuando se reúne una serie de circunstancias, pues. se produce el accidente. ¿eh? Sí. Porque la verdad es que los accidentes que hemos tenido ahí, afortunadamente han sido un vehículo、eh, salida de vía. No ha b í a choques frontales de, con gravedad, no ha b í a me entiende, no ha b í a un、um, accidente aparatoso con personas、eh, graves. Sí, y afortunadamente tampoco se han visto implicados peatones porque además es una zona de muchísimo tránsito también de paseos, de muchísimo personas c o r r i e n d o Y ahí la verdad que, que hay que tener cierta precaución con el tema de la velocidad en ese tramo porque cada vez、eh, hay más gente, hay mucha gente eh, andando, m u c h o tráfico,、eh, las horas puntas sobre todo y bueno, precaución a l máximo.、Mm -hmm. Además, es una zona que la sensación puede dar de que se trata de una carretera, de que estamos fuera de, po de poblado, pero en realidad se trata de una vía interurbana porque、eh, estamos, bueno, hablando de una vía que conecta dos zonas pobladas, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. ¿sí? Dos barriadas y bastante grandes y que hay mucha población. Dos barriadas y dos polígonos industriales. ¿eh? ¿sí? Que Los trabajadores, pues,、eh, van todos los días a la hora s punta、eh, a trabajar y, Y viceversa, n o gente de que vive en la v a r i e d a d v i e n e a trabajar y, y v u e l v e O sea, que hay que s e、eh, t r a e esa avenida, la avenida de corte, muy transitada últimamente, como tú bien dice, has dicho tú. ¿eh? Que hace años también <coughs> por esa conexión n o con Polígono Industrial, con las nuevas zonas de residencia. Así que muchísimo cuidado, desde luego,、eh, no nos c a n s e m o s de、eh, ...bueno, pues poner el énfasis en, en este sentido. Eh, bueno, pues estamos hablando de esa actuación que realizaban los bomberos el viernes por la tarde, sobre las cuatro de la tarde, cuando se producía esa llamada.、Eh, solo ese vehículo se había ve implicado por salida de, de vía, como decimos, un turismo, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Y n、no? a Un turismo Toyota, un turismo、eh, Toyota, y nada más. No、uh -huh. por、eh, lo que tenemos por aquí. Pues son los datos, como decimos, de esa actuación que tenía lugar el viernes por la tarde. Y nuestro deseo de recuperación para la, la persona ¿no? que conducía ese vehículo y que、eh, se había implicado en ese, en ese percance. Pues、eh, queríamos ofrecer, como decimos, los datos en torno、eh, a esa、eh, actuación que desarrollaba n l o s b o m b e r o s d e Ubrique el pasado viernes por la tarde y que,、eh, bueno pues,、eh, como hemos comentado, tenía lugar en esa zona de la Avenida de, de Cortes a la altura de, del Poyetón. Pepe Moreno, pues nos quedamos con estos datos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. De acuerdo, a ti, gracias a ustedes. Buenos días. Cuidado, días. buenos